Ningún político querrá caer en su boca, dueño de una lengua filosa y una mirada incisiva para desmembrar las noticias. Análisis de la actualidad por el mercenario de la noticia, Leo Galván. Una cortina alegre para la columna de nuestro querido mercenario de la noticia. Yo sí, me bien. voy, no me lo banco ese, yo okay. me voy. Chao, chao Antonio, chao, que chao, descansa. Con una carpa. Sí, va. Una, una carpa coy. Muy, muy no, no sé si que... carpa coy tenía, Además tenía una pasividad erótica. Era. Hablando de erótico, acá no tenemos a Lucas de nuestro querido amigo de la burbuja. Vino un cuero. Que está desnudo, está desnudo. Qué excitante, muy excitante. A ver, sigamos, sigamos. Volvamos a... con el del mercenario de la noticia. Por que favor, por las noticias calientes. Calientes como Lucas. Un hombre caliente. <risa> no, yo, yo no tengo noticias, yo tengo cosas locas. ¡Ay, tengo... ¡Oh, qué loco! <risa> la verdad... <risa> no, bueno, no, en serio. Eh, más o menos vamos a hablar de algunos temas que no hablamos durante el top 7 y el resto del programa. Ver, pero más o bien. menos, tengo. Ya lo había adelantado un poquito por Twitter, sí. Eh, que obviamente el, el, el, el, acá nuestro señor productor Federico Andrón ya lo había retuiteado de la cuenta de YouNow. Por favor, síganlo. ¿sí? ¿Cómo es el Twitter de YouNow, Carlos? Arroba YouNow, tú sabes. Muy bien. Exactamente. Bueno, muy tengo bueno. una pregunta para vos. A ver, tengo vale. una pregunta. Sí, sí, sí. No, es? dale, y si me vas a preguntar. ¿Qué es el persetum, per persaltum. persaltum? Contame. Porque no, no, no, lo no lo hablamos. Sí que lo hablamos, lo hablamos con el diputado, no, no estuviste no, en No, no, no lo hablamos, no, no explicamos el concepto. Hablamos de qué es el persaltum, que pero no? no sabemos qué, Mirá, qué es. Mira, vamos, vamos a hacerla más rápido. No te lo voy a contestar ahora, te lo voy a contestar la semana que viene con la aprobación, la casi segura aprobación del, del proyecto del persaltum. Pero me si explicas si el concepto como para que lo entendamos, nada más, solo no, eso. No, te lo voy a dejar ahí vacante. Te voy a dejar picantón. Está sí. bien, está bien. La gente no va a saber. Qué y bueno, y está bien, porque no sabe que, ni siquiera lo que están discutiendo. Que vean el, claro, bueno, que vean contame, el, el Legislativo entonces... TV. Contame lo que sabes entonces. <risa> si querés, te doy una lección gratis. <risa> no lo voy a hacer. <risa> te la voy a cobrar entonces. No, bueno, eh, vamos a hablar de, lo, eh, de algo que está ahí. Que lo tenemos mañana. ¿sí? Que a muchos les importa, a muchos no. Me parece que es algo que está bueno para. Dale, para, dale. Definí, definí, Vamos a hablar del famoso 6N. Sí, de las elecciones que se van a dar en solamente unas poquitas horas en Estados Unidos sí, En unos donde, poquitos minutos unos poquitos minutos eh, Donde se baten sí, a, a duelo electoral Min eh, Rom, el candidato republicano Ajá. Y Barack Obama sí, El candidato, de, candidato de que, que lo, He escuchado que lo han llegado a tildar de comunista a Obama sí, eh, sí, en las anteriores elecciones también era el socialista Sí, sí, es socialista Obama O, Porque creo que sepan que Barack obama como dice Chris Rock es el nombre más negro que escuché en mi vida. Sí, <risa> sí, o sea, no dudas ni un segundo que es el tipo negro. Así que sí, socialista. Es, eh, pasa que al lado de claro de los bueno, otros monstruos sí, sí, sí. Que, sí, sí. Que, sí, sí. que al lado que de Sarah Palin están tan a la derecha de que, que se caen, ¿Viste? se caen de la aspect, <risa> se caen del, del amplio espectro de, de partidos, se caen por la derecha, se caen hacia la derecha donde se, se, se rebanan, reban, las tortugas se reban, que sostienen al mundo, exactamente, son las tortugas y esos dinosaurios que hay de fondo. Exacto. Y por eso vamos a un socialista. Quedó solo más del lado izquierdo. Pero bueno, eh. Ah, apenas, no. Apenitas. Apenitas. De o menos, ¿no? o menos de la, un poquito menos de derecha. Un poquito menos de derecha, claro. Sí. Eh, recuerden que en Estados Unidos va del medio para la derecha. Sí. O sea, lo que está más al medio y lo más socialista. los que está más a la <risa> izquierda están al medio recién. <risa> están recién al medio. Están o sea, llegando al medio. Pasa que no conocen el otro el otro lado. ¿viste? El lado oscuro y la el aparato. <risa> está bueno, las remeras igual del che se venden bien. Sí, se venden, <risa> se venden bien. O sea, de la rocha. Pero bueno. En definitiva, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué ¿verdad? va a pasar mañana? A ver, hay un montón de, de consultoras que dan. Así, en la previa, un empate, ¿sí? Y eh, dicen que esta elección se va a definir en lo que son los estados clave, ¿sí? Los estados clave... Para en que Florida, más... O menos... donde gobierna el hermano Bush? Ah, no, no. En Texas. En California, en Ohio, que son estados grandes, que para que se den una idea, el, recuerden, como bien habíamos dicho la semana pasada, uh -huh. eh, en Estados Unidos es un sistema eh, que se rige en, en, en las elecciones a través de un, eh, un sistema de colegio electoral. Exacto. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no vota directamente por el candidato, sino que vota por el candidato en su estado y ese estado tiene una cantidad de electores. Que se juntan después en el colegio electoral Y recién ellos son los que van a elegir Nosotros el decimos que sea Obama Exactamente, entonces, ¿qué pasa? La, el partido que junte más, mayor cantidad de electores En todo el, en todo el territorio ¿sí? No solamente incluye el territorio de Estados Unidos También incluye uh -huh. eh, lo que es eh, Las fuerzas armadas que están en el exterior Y las embajadas Sí, sí Toda esa gente, esos electores después van a determinar quiénes son, quién es el, el nuevo presidente, el nuevo, o si sigue siendo Barack Obama el presidente de los Estados Unidos. El, el, voto, la, latino, como el diría... voto latino, como diría Molotov. El, sí. Ahora vamos a un toque de eso. Para que se den una idea, el candidato que gane necesita 270 electores, ¿sí? Que es un gran número. ¿Cómo viene el voto latino? ¿Cómo viene el voto de, de la clase media? Bueno, eh, Se estarían tirando para el lado Obama sí. Y hay muchos, muchos de estos consultores Dicen que sería lo que decía la elección porque uh -huh. Hay mucha gente que no tenía pensado ir a votar En las elecciones del 2008 ¿Se acuerdan que habíamos hablado que más o menos un 30 35% de la gente Solamente va a votar los que están empadronados sí. ¿Viste, sí, ¿Viste la propaganda que sacó Obama para que vote la gente? ¿La del voto adelantado? No, no, no, había una vieja que hacía Que hágale caso a su abuela Ah, que que llaman por teléfono. Exactamente, esa, eh, bueno, ahora la iba a comentar más tarde, pero ahora que la, la levanto Carlos, la vamos a comentar. Es un video de unos 5 o 6 minutos, muy copado, en donde es una abuela que habla con su nieta, que encima hacen alusión a que es una familia judía. Sí, que no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, bueno. Eh, y, y Judith. Y es donde Judith. el nono, que no tiene la obligación de ir a votar, claramente, eh, estaba dudando y le, haciendo referencia a los chistes de, de, de los candidatos de la república, le gritaba a su silla. ¿Sí? Le, le gritaba a la silla, eh, entonces la campaña es llame, llame a la Bobi, sí, claro. para que vaya a votar justamente. Pero bueno, eh, el llamado a elecciones a votar viene de la mano de esto, lo que veníamos diciendo de que solamente votaba el, del 30, 35%, sin embargo en las, elecciones uh -huh. de, en, en las últimas elecciones presidenciales se acercó a votar casi un 60% del padrón electoral que votó obviamente en eh, mayoría de Obama, eh, y... ¿Qué pasó? Dos años posteriores en las elecciones Legislativas, la gente estaba bastante Desencantada con lo que se había encontrado De los resultados de Obama, entonces Ese porcentaje bajó un montón Generalmente en las legislativas vota No más de un 30% Y se mantuvo a raya, Si ¿sí? no, no fue Esa misma gente a votar. Ahora, ¿qué pasa? Con, como habíamos comentado la semana pasada el, el, La embalada que venía Metiendo Mil Rom y estos números que Son más reales que, que el globo inflado ¿Sí? Que venían, <risa> venían inflando ¿no? Como que era verdad o no Bueno, en realidad, son verdad, hay mucha gente que, que, está, que está a favor del, del candidato republicano, entonces mucha de esta gente que no tenía pensado ir a las urnas se van a golpar para ir a elegir, si querés, el mal menor uh -huh. al, el, a la manera americana e ir a votar por Obama. ¿Sí? Uno de estos spots justamente que llaman a votar era el de Call de Bobby. Sí, sí. Eh, Ponte eh, al mal menor. Eh, sí, es como eh, el mal menor a, a nivel estadounidense es muy raro, ¿no? Porque este, este bipartidismo que no, no se presenta eh, casi en ninguna otra parte del mundo eh, tiene como esas características raras. Pero bueno, eh, para algunos estados, ¿sí? no para el estado de Ohio y demás, que dijimos que son los que van a definir la elección, Ohio es uno de los que más electores representa, eh, se calcula que son 18 electores ¿sí? los uh -huh. que se ponen en juego en ese estado. Y está cabeza a cabeza, ¿sí? eso que seguramente va a ser uno de los estados que defina la elección, ¿sí? cuando después en los noticieros ustedes vean en la CNN y todo eso, que van pintando de colores los estados, bueno, estos grandes estados como, bueno, Chicago ya está prácticamente definido que, que, que es de Obama. Y eh, Ohio, California y vamos a ver de qué color se pintan y eso es lo que va Massachusetts. a... Massachusetts? Massachusetts? California. Es, es Mid de, de Mid Birmingham. De Mid Birmingham, exactamente. Sí, los, los estados más al sur, los de los Rednecks, son bastante claro. más. Y en Miami. En Miami, estamos en Miami. No, pero en Miami hay mucho latino. Hay mucho mucho redneck, latino, y mucha, y mucha población afroamericana, Afro exactamente. Y el como Black Power... El, ¿Quién vota el Black Power? Bueno, eh, el Black Power justamente... Tuvo el gran enamoramiento con Obama en las últimas elecciones presidenciales y ahora justamente eh, la gran, uy, hay una gran cantidad de artistas que se suman a la... Uh -huh. a la Bruce Spencer a la es un tema, ¿no? Bruce Spencer es un tema. La semana pasada habíamos hablado del tema de, de... Me olvidé el ciego. Eh, <risa> de, de TV <risa> de Wonder. Wonder. Sí. Y esta semana salió un spot muy bueno que ahora en, en, en breve voy a estar tuiteando para que lo vean. Me parece que va a ser bien. el... Eh, es un spot muy pequeño que grabó Chris Rock. Sí, Ajá. El comediante, donde eh, la, el, el eslogan un poco es: Vote Obama, que es el candidato más blanco de todos. <risa> <risa> y muestra fotos de Obama haciendo, haciendo body surfing, jugando al golf. Y dice: Esta es la familia de Obama. Y son cuatro nada más. Y esta es la familia de Mitt Romney. Como ellos son, viste, que no usan favores, <risa> son como demasiado católicos, son como 180. Son como <risa> sí. 38. Por eso. Eh, Ahora, hace... hab hablando un poco de, de nuestro querido contrincante Mitt Romney. Eh, vos a, hace un rato más temprano tuiteaste que ibas a develar el misterio de la conexión entre Mick rodney y la fragata Libertad qué tal eh esa quiero quiero escuchar eso son los chamullos que tira para enganchar gente eh, puede ser <risa> puede ser pero, pero tiene tiene tiene una gran verdad escondida tiene una gran verdad escondida, gran verdad escondida. Gran verdad escondida. muy poquitos medios levantaron la noticia la verdad que es algo que en realidad se sabe porque uno metiéndose en lo que son los eh, eh, Ya simplemente googleando en cómo son las, las conformaciones de los, de los fondos de inversión, uno puede saber de, ¿De los dónde buitres? salen exactamente los, los conocidos como fondos buitres o blind trust, como se le dice en Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? eh, más o menos podés dilucidar para dónde es que apuntan. Bueno, ¿cuál es la conexión? Eh, primero la noticia. ¿sí? la, la semana, el, el juez, el día de ayer en realidad, el, sí. eh, el juez de Ghana, que tiene, si querés, la causa esta de los fondos buitres, eh, falló para que se corra la fragata porque está estorbando en el medio del puerto pero no la quieren correr desde el gobierno dijeron que primero que no la quieren correr porque se puso a esta boludez del patriotismo de ahora bancamos la fragata atada Y por otro lado, porque no tenemos que... a la Malvina, pero tenemos una fragata. Y... <risa> sería, <risa> sería peligroso correrlo porque no hay tripulación. Si ¿sí? bueno, desaten la fragata, van a ver cómo desaparece. Nos la llevamos de gana, <risa> no volvemos nunca más. <risa> Contratamos dos motochorros de acá y la <risa> llevamos en moto de agua. Moto de agua. <risa> pero bueno, eh, Había otro tenemos otro buque de guerra que está ahí, que estaba medio en veremos. Sí. sí eh, una corbeta. La, espora, la, la corbeta Spora, que también se la querían aprobar. En apropiar. Sudáfrica esa. Sí, se la querían aprobar los fondo de este, pero dijeron, no, no, no. Esta no. Pero bueno, ¿cuál es la conexión con esto? Eh, ¿Quién es el fondo de buitre que está reclamando Los fondos, justamente Que no, no quiso hacer el canje De la NML deuda se ¿Quién se Exactamente, el fondo se llama NML Capital El TD, ¿sí? Que tiene, es una subsidiaria de, eh, de un grupo Muy raro que se llama Elliot Management Corporation uh -huh. ¿Sí? ¿Y ¿Qué? ¿Por qué es un grupo muy raro? ¿Qué tiene raro? ¿Por qué hombre? Elliot Management No, porque... Eh, Específicamente, ¿dónde juega ese es, esos fondos? ¿Dónde juegan ellos esos fondos? En lugar de jugárselos en la bolsa, ellos los meten directamente en campañas eh, políticas. ¿Sí? Raro. ¿Te suena? ¿No? ¿Te suena? suena Duran de... Barba, me suena. ¿Te suena Duran Barba? <risa> bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con, con, con Min Rombi? Bueno, justamente el que sería el, el, el, el ayudado. El, no, el, el director, si querés, del, del, del fondo NML Capital, es un señor que se llama Paul Singer, uh -huh. ¿sí? Sí. que además, Canta. A, sí, además. de ser un facho retrógrado y de tener grandes proezas, como por ejemplo. Y grandes cantidades de dinero. Exactamente, meter, eh, hacer casi saltar la, la banca llena de motors. Uh -huh. lo, que, eh, lo que es, es el primer. Eh, Es el primer tipo que más plata aporta como particular a la campaña de miembro. El de miembro. primer financista. Exactamente. El que más guita sí. pone de todos. Es el primer contribuyente particular. Recordemos que cualquiera puede aportar plata a las uh -huh. campañas. En Estados Unidos no hay una ley que prohíba eso. Cualquiera no, le no. puede meter guita a la campaña. Sí, y aparte sí, pueden gastar toda la que se le cante el orto. Y es algo muy paradigmático, no solamente que pueden gastar toda la que se le cante a Orto, también a lo que pueden hacer, perdón por la palabra Orto, por favor. es eh, decir malas palabras, por ejemplo, en los sports publicitarios y decir, por ejemplo, Jim Romy es un reverendo pip, pip, pip, Algunos lo hacen, otros no. ¿Ah, eh, ¿sí? Salieron un par de spots. Sí, sí. como el de Dura Marva, que decía: ¿Sabe usted que es violador? Pi, la pi, él no hizo nada, pero la pi, familia pi, es toda violadora para claro. la gente. Uno puede desacreditar sí, al otro sí. en un spot publicitario y decir más palabras y demás. Eh, salieron así unos medios duros de Ibn Ramírez. Pero bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué le dijeron? No, además de ser un Mother socialista, es un, él no apoya a su propio país, que es un pente patria Casi, casi un cipayo le dijeron. Pero Allí. con otra palabra. Es un negro, un negro. Es un negro, un negro de Patria. buen Patria. Pero bueno, este buen, este buen señor, sí, Paul Singer, eh, se lo acusa de un montón de cosas. Digo, se lo acusa porque allá no pasa porque nada. No le pueden probar no nada, no le pueden probar nada, exactamente. Pero bueno, además de ser el primer financista de Romy. Es el tipo que está reclamando un montón de canje de deuda de otros, de otros tantos países tercermundistas como el nuestro. Exactamente. ¿Sí? Lo cual eh, es medio paradigmático, ¿no? Vos tenés un, un, un canje de deuda que está aportando directamente a la campaña eh, del Partido Republicano. ¿Y Singer, Singer se especializa en, en, com, en comprar deuda de países Como Perú o el Congo Exactamente eh, Estados Unidos, Estados Unidos Ahora entonces no estaría a favor nuestro ¿Estaría en contra nuestro? No, no, no tiene no, nada no. Pero eh, sí La que ¿Amás? ayuda a esto es la mujer de Romney, eh, Romney, Que es Ann Romney Que es la que uh -huh. lleva un poco de la mano a Paul Singer Para, ah, ¿sí? para que aporte eh, estos, esta, estas cosas económicas media raras Pero... Sí, estoy del astro, estoy medio complicado. Puedo decir que ahí hay un. Hay algo. Hay una fer. Puedo decir que está el salón oval, pero del Partido Republicano, con elefantes. Y hay un saxofonista. Hay un saxo que le hace de fondo. Que no es Bill Clinton. Que no es Kenny G. Tampoco es Kenny G. Pero bueno. Para que más o menos ir cerrando esto, la conexión, además de ser muy rara, es paradójica. Es paradigmática es y paradigmática. El L es como el de, la, el de las P, las palabras eh, P. Paradójica, paradigma. paradigmática, Pero un bueno, salpicre. Un sal... <risa> ¿Qué trigger es? ver eso? salpicre? No sé. Pero bueno, nada, eh, me parece que es un buen dato para tener. El, desde el lado nacional, ¿cómo repercutió esto? No sé si saben quién es. Eh, Paradigmáticamente. Sí. Sí. sí, sí. Matías Garfunkel. Matías Garfunkel, exactamente, que es el director de la revista. 23, 23, muy bien El grupo salió, eh, también eh, dirige la, el Vorterix Dirige Vorterix, es cosas. otros que también es, Están ahí en esto de la compra de deudas Tienen bonos asignados otros de los que no aceptan los canjes Ajá. Y salió a decir justamente en una editorial Que eh, lo mejor que le puede pasar a Argentina Es que gane Rodney. sí, Rodney Y lo mejor que le puede pasar a la democracia De todos los países del mundo Mira vos, qué, tal, qué eh? bueno Sí. que es grande, Estados Unidos nos va a ayudar a todos. Sí, sí, Siempre. Siempre Está bueno, porque tener el apoyo de Estados Unidos te lleva bien para arriba. Estados Unidos. Es... Va, va, si gana Mitt Romney, Racing va a salir campeón. Sí. Ahí sí, vamos por, el, vamos por mi rol. Y muy cortito, ya que hablamos de los bipartidismo, le voy a tirar dos datos de esos partidos que no existen. Claro. ¿sí? A ver. Por un lado, el Partido Verde, que es uno de los más populares, si querés. marihuana, la candidata de la, eh, la marihuana Marihuana, no, no tiene nada que no, ver no, son, son como El Partido Ecologista. El, sí, son como el Partido Ecologista. Es muy parecido al Partido Verde. Pero ecologista. que también fuma marihuana. El Partido Ecologista Alemán. Ajá. Un dato irrelevante. No existe al 100%. tampoco. Sí, eh, nada, participan de nada. Pero un dato de color fue que la candidata presidente por el Partido Verde... Eh, estuvo presa la semana pasada Porque estuvo haciendo una protesta en un gasoducto uh -huh. ¿sí? Diciendo que ¿Ven ustedes? Se jactan de que ¿En De que le viene el huracán Sandy Y siguen contaminando acá el, el planeta con sus gasoductos Y bueno, se la llevaron puesta ¿Quién? <risa> Pero eh... es candidata a presidente en Estados, Unidos? Presidente. ¿En Estados Unidos Sí, sí, sí. Eh, Exactamente no, no, no me acuerdo el nombre Yo como en el Partido Verde era como... De fumones. Claro. No, no. O por fumar y marihuana. Y hay un partido como sindicalista, si querés, que lo dirige el negro Harris. lo dirige el Lula Silva brasileño. <risa> es el negro Harris. Es, es un negro muy simpático. El, el PT, ¿no? el PT. Es como el pollo sobrero, pero con, con más labia <risa> El pollo <risa> sin cubanas. <risa> pero negro, eh. <es> <risa> Es una cosa muy rara. Se me acusa entre el pollo del obrero y Mario Baracruz. <risa> <risa> Mister ETT. <risa> Pero bueno, nada. Es, la verdad que no, no... O sea, el único partido de trabajador y lo barría. Vos, no, vos sos no, un descarado. saco ese tema que no, no, no un descarado. Nada. Y ¿por qué no nos cuenta nada? Porque no hay, no hay plata del Estado para estos partidos. ¿sí? Uh -huh. No hay... Eh, no hay espacios publicitarios Para estos partidos Entonces El que tiene que poner la guita Es el partido O como dijimos El contribuyente privado Pero qué pasa El contribuyente privado dónde va a poner la guita En el que eh, va a ganar En el Mitt Romney En <ríe> el Mitt Romney En Barack Obama Que son los tipos Que van a empujar eh, Por sus políticas ¿no? Ajá Pero bueno, nada, eh, vamos a ver qué pasa... Quejense de la ley de Argentina, que Vamos a ver qué Unidos pasa el día de peor. mañana, va a ser muy divertido, a mí me parece que va a ser una elección va para mirar. Va a ser una elección para entretenida ah. para quedarse ah. mirando a ver está qué está pasa. de risa, no mires eh, La CNN latina. <risa> la, la CNN <risa> latina. No mires The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Theory. Eh, sino que mirá las elecciones de Estados Unidos sí. que te cae la Y si no, quédate escuchando La Burbuja, que es un gran programa y que ya lo tenemos, en breve. En, esta, en estos instantes. Está <risa> ¿Qué en le pasó de estos... la voz? Está... <risa> <risa> <risa> salió en, metió algo, salió <risa> el, el gallo Claudio <risa> bueno, es, bueno. y bueno eh con ya, este con este hermoso momento ya pasó hemos pasó un programa ya pasó otro programa ¿Hemos más? terminado un nuevo programa de vino y ya estamos en noviembre ya Así estamos que... en noviembre ya arrancó el mes ya arrancó la cuenta regresiva en cualquier momento sí, sí. estamos en Navidad y no no nos vamos a haber dado sí, sí. cuenta ya, Así que, bueno nos vamos en el primer programa de noviembre Y sí, culminamos. los dejamos con Lucas Asensio y La Burbuja, un programón que se programón. viene ahora. Le mandamos un saludo al Facha, que Le debe mandamos estar en el Facha siempre. Gracias Memo, gracias Leo, gracias Carlos. Ha gracias sido, Pochola, que vino hoy. Ha sido un placer también viene. contar con Pochola, con Chaparroncita, con Antonio. Y los dejamos con un poquito de, de música. Y, y hombre nos, con torso desnudo. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene otra vez en New